En este preciso instante están ingresando a nuestra bandeja de entrada una serie de mensajes de voz de nuestro querido Andy Flores para explicarnos la situación en Brasil. Explicar la situación actual de Brasil no es fácil, pero lo mejor es empezar por el escándalo de corrupción que desde hace tiempo es tapa de los diarios y se trata de un esquema de sobornos multimillonario. De grandes constructoras con Petrobras, con la petrolera estatal de Brasil. El gobierno de Dilma Rousseff, que termina el mandato recién en 2018, viene siendo blanco de intentos de destitución desde que asumió. Logró finalmente dejar atrás la posibilidad de un juicio político, ¿se acuerdan?, el año pasado, pero todavía quedó abierto un frente que podría removerla del cargo a ella y a todo el gobierno de Dilma. Esta semana, Lula da Silva, el expresidente de Brasil, fue llevado a declarar coercitivamente. Lo que en palabras sencillas se traduce en que, después de algunos allanamientos, lo subieron a un patrullero de la Policía Federal y se lo llevaron. Les mando el audio de lo que decía Lula después de declarar. Lamentablemente, ellos p r e f e r i r í n utilizar la prepotencia, la arrogancia, un show y un espectáculo de pirotecnia. Es lamentable que una parcela del Poder j u d i c i a l Brasileiro. Esteja trabajando en asociación con la p r e s a que trabaja en asociación con la e p r e s a Una encuesta realizada por la consultora Vox Populi mostró que el 65% de los encuestados consideraba excesivo el operativo policial contra Lula. La oposición supo leer el escenario en donde estaban poniendo a Lula en el lugar de un líder perseguido por las é l i t e s del país y en una maniobra muy astuta apuntaron los cañones ya no. p r i n c i p a l m e n t e contra Lula, sino contra la financiación de la última campaña electoral de Dilma. Todo esto en la misma semana. Si hoy uno se pone en los zapatos de la oposición, que a todas luces quiere sacar a Dilma del gobierno, a pesar de haber sido elegida por el voto popular, uno podría decir que tiene dos opciones. La primera es seguir fogoneando lo que se conoce como un golpe de mercado, en donde propicie la suba de la inflación, la devaluación, la caída de los mercados. Otro camino es la impugnación de la campaña 2014 de Dilma Rousseff. ¿Con qué argumentos quieren impugnarla? Bueno, con el argumento de que la campaña podría haber estado financiada con dinero sucio, con dinero procedente de la corrupción. Esto, por supuesto, tienen que probarlo ante la justicia, que no se ha mostrado muy imparcial, que, digamos, frente al gobierno del PT. Yo quiero manifestar. O meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. El Partido de los Trabajadores gobierna en una alianza muy frágil con el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil. Y digo frágil porque muchos diputados del PMDB se dieron vuelta y el exponente máximo fue el ex líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue el principal promotor del juicio político contra Dilma. Pero, como la política también es estrategia, hoy la situación encuentra al PMDB. Con Michelle Temer, el vicepresidente, en las primeras planas defendiendo a Dilma y llamando a la unidad. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la respuesta que uno podría ensayar es simple: si se anulan las elecciones de 2014, se van todos. Se va Dilma y también se va el PMDB. Hoy, mientras la oposición se prepara para una mega marcha el domingo, los líderes en la Cámara de Diputados empezaron su estrategia. ¿Cuál es? Bloquear la Cámara hasta que se trate el tema de la anulación de la campaña 2014. Vamos con la última para cerrar. Como pasaron pocas cosas esta semana en Brasil, finalmente se dio a conocer la sentencia a Marcelo Odebrecht, que es el expresidente de la compañía constructora más grande de Latinoamérica. Le dieron 19 años de cárcel por corrupción ligada al lavallato, al lavado rápido, como se conoce al escándalo de Coimas. A vos quizás te suene Odebrecht de algún lado, y es porque lo estuviste leyendo mucho, porque estuvo vinculado al escándalo que también salpicó a Jaime, al ex secretario de transporte de nuestro país, que está condenado por la tragedia de ONCE y por dádivas. Odebrecht es la empresa que va a soterrar el ferrocarril Sarmiento, tal como lo había anunciado el gobierno de Cristina y como lo reactivó al principio de la gestión Mauricio Macri. Vamos a seguir de cerca el tema de Brasil y te lo vamos a seguir contando por la mar en coche.